Cuentos de hadas españoles El genio de la botella Había una vez En las proximidades de un inmenso Y profundo bosque Un leñador que vivía con su hijo Eran pobres, pero muy felices Tu sopa de guisantes y tu pan Están tan ricos, padre Los más ricos del mundo <risa> Ahora venga a la cama Mañana nos dan las notas Frank cree que seré el primero ¿Me has oído? Lo dice Frank Ahora a dormir, Sam Es muy tarde Frank era el mejor amigo de Sam Y se querían mucho Y hoy Frank estaba más contento de lo normal Hola, Sam El tío John se pondrá muy contento Cuando sepa que has sacado las mejores notas <risa> Sí, lo sé Mi padre se pondrá muy contento ¿Y a qué estás esperando? ¡Mira qué piedra! ¡No se encuentra todos los días una piedra tan redonda! ¡Mira! ¡El primero en llegar a la cabaña gana! ¡Eso no es justo! ¡Venga, vamos, tortuga! <risa> ¡Tío John! ¡Adivina qué ha pasado hoy! ¡Hola, Frank! Tranquilízate, siéntate un ratito, ¿vale? Tío John, hoy nos han dado las notas Y Sam ha sacado las mejores calificaciones ¿En serio? ¡Oh, hijo mío! Estoy tan orgulloso de ti <risa> Gracias, papá Tío, están incluso pensando en pasar a John a un curso superior el año que viene <risa> ¿Ves, tío? Sam llegará a ser médico muy pronto. Papá, ¿qué pasa? Vosotros dos seguro que tenéis hambre. Os he guardado un trozo de pan. Está encima de la mesa. Tío John, ¿qué pasa? Dínoslo, papá, por favor. Oh, lo siento, hijo, pero ya no puedo pagarte el colegio. Papá. Apenas tengo dinero para comida y ropa. Mandarte al colegio es imposible. ¿Puedo preguntarle a mi padre a lo mejor...? Gracias, Frank. Pero no. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te ayudo cortando madera? Así juntos podremos cortar más madera, podremos ganar más dinero y pronto tendremos dinero suficiente para que pueda volver al colegio. ¿Cortarás madera...? ¿Por qué no? Mi padre la corta, pero intento sacarle partido a que aprendo las cosas muy rápido. Como aprendo en el colegio, aprenderé a cortar madera y ayudaré a mi padre a ganar dinero para poder volver al colegio. No, Frank. Cortar madera es muy duro. Además, solo tengo un hacha. Nosotros tenemos dos hachas en casa. Le pediré a mi padre que te preste una. Y Sam, te enseñaré todo lo que hagamos en el colegio para que cuando vuelvas, te pongas al día. Sí, gracias Frank. Eres mi mejor amigo. Saquémosle partido. Te traeré el hacha. Al día siguiente, Sam fue con su padre al bosque a cortar madera. Y trabajaron duro hasta el mediodía. Primero, busca los árboles caídos y muertos, hijo. Siempre que podamos evitarlo, no debemos talar árboles vivos o sanos. Sí, papá. En el colegio aprendimos que los árboles tienen vida y no debemos hacerles daño. Oh, hijo. querías ser médico. Y ahora tienes que trabajar aquí. Lo siento mucho. Papá, no digas eso... Debemos aprovechar al máximo la vida Superaremos esto juntos Papá, yo seré médico Y ayudaré a la gente Cuando crezca no tendrás que volver a trabajar oh, ¿Y si no trabajo? ¿Qué haré todo el día? Te quiero mucho, hijo Ahora vamos Descansemos un rato y comamos Ven a sentarte A comer ¡Mira, papá! ¡Qué pájaro tan bonito! ¡Tu comida! ¡Sam! ¡Vuelve! ¡Volveré enseguida, papá! ¡Ten cuidado! Niños, Sam siguió al precioso pájaro al interior del bosque. ¡Oh! ¿Dónde estoy? Debo de haberme alejado. Tengo que regresar. Mi padre debe de estar esperándome. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Dónde estás? Aquí, al lado del arbusto. Ya voy. Aquí, aquí, aquí. Sí. Sácame de aquí, sácame de aquí. Por favor, sácame de aquí. Ayúdame. Pobrecillo, claro que te ayudaré. ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Soy un genio que fue encerrado en esa botella hace 500 años Hoy me has liberado Mereces una recompensa ¿Una recompensa? Sí, una recompensa Me dijeron que debía matar a la persona que me liberara ¿Por qué? ¿Es así como se devuelve un favor? Bueno, si eres sabio e inteligente Deshazte de mí o prepárate para morir ¡No sabía que la muerte era el premio por liberarte! ¡No es justo! ¡Mala suerte! ¡Cómo sé que eres el que estaba en la botella! ¿No me has liberado tú mismo de ahí? ¿Cómo sé si eres el mismo genio... ...u otro más grande que llegó con todo ese humo... ...y se comió al espíritu más pequeño de la botella? ¿Qué? ¡Sí! No me fío de los seres mágicos... ¿Entonces qué quieres que haga? Mm, déjame pensar Vuelve a la botella Y así sabré si eres el mismo espíritu Bueno, eso es muy sencillo ¿Qué? ¡No! Es tu merecido por ser tan malo No te vayas, por favor, no te vayas Sácame de aquí, te prometo que no te haré daño ¿Cómo puedo fiarme de ti? Solo estaba comprobando si merecías la verdadera recompensa Si fuera malvado, te habría matado No te habría escuchado y no me habría reducido Piensa Bueno, eso es verdad No te haré daño, sácame de aquí Vale Oh, ¡Por fin! ¡Libre! ¡Gracias! Disfruta tu libertad Espera ¿Lo quieres, tu recompensa? ¡Oh, no! Gracias Solo te estaba probando ¡Toma esto, por favor! ¡Tómalo! ¿Qué es? Si frotas el extremo plateado de esta tela en cualquier metal Se convertirá en plata Y si frotas el otro extremo en cualquier herida La herida se curará ¡Acéptalo! ¡Úsalo sabiamente, amigo mío! ¿Dónde estará este niño? Debo ir a buscarlo ¡Papá! ¡Mira lo que tengo! ¡Sam! Hijo mío, estaba preocupado Se han acabado las preocupaciones, vayámonos a casa y te lo contaré ¿A casa? Hemos venido a trabajar, hijo ¡Ve tú, si estás cansado! Papá, no sé ir a casa, ven conmigo Tengo que contaros muchas cosas a ti y a Frank, ¡por favor! ¿Va todo bien? Ven conmigo y te lo contaré todo. ¡Ay, ah, de acuerdo! ¡Despacio, Sam! ¡Ya voy! Y esa tarde Sam les contó a su padre y a Frank todo. ¿Lo probamos? Es una pérdida de tiempo. ¡Cogeré un cuchillo! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Oh! ¡Se acabaron nuestras preocupaciones! ¿Qué más podemos frotar? ¿Este plato, la taza, la tetera? ¿Cuánto dinero crees que nos darán por esto? ¡Averigüémoslo! Los dos amigos fueron a la joyería a vender la plata. He de decir que esta plata es muy buena. ¡Toma! ¡Sí! ¡Vamos! ¡La comida está lista! ¡Tu sopa de guisantes favorita, Sam! Papá, ya no tenemos que comer sopa y pan Mira qué cosas más maravillosas pude comprar con el dinero No sabía que el dinero pudiera comprar comida tan rica Tío John, la sopa está muy rica Gracias, Frank Me preocupa, Sam No te preocupes, solo está entusiasmado Ay, Espero que se le pase pronto Pero desde ese día Sam se volvió cada vez más maleducado, orgulloso y arrogante. Veamos qué puedo convertir hoy en plata. ¡Hola Sam! Te he traído mis libros. Estudiemos juntos. Ahora que pronto volverás al colegio, será mejor que sepas qué estamos dando. ¡Sam! ¡Vamos! ¡Que vas a volver al colegio pronto! ¿Volver al colegio? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ese por qué? Tú querías ser médico, ¿verdad? Bueno, era solo para ganar dinero. Ahora que tengo mi tela mágica, puedo tener todo el dinero que quiera. Así que, ¿por qué voy a estudiar? ¿Y qué pasa con lo de ayudar a la gente? Eso puedo hacerlo con mi dinero. Y con la cura mágica del otro extremo de la tela. ¿Convierto esto en plata? ¡Sam! ¡Vamos! ¡Todos están esperando! ¡A jugar! ¡No! ¡No quiero jugar, Frank! ¿Me ayudas a contar las monedas? ¡Será divertido! ¡Sam! Desde que tienes esa tela, has cambiado Desde que tengo esta tela, tú estás celoso ¿Qué? Ahora vete y déjame contar en paz Eres un buen chico, Frank ¡Papá! ¿Por qué insistes en ir a trabajar? ¡Ahora tenemos mucho dinero! ¿Y si no voy a trabajar? ¿Qué hago en todo el día? ¡Estar conmigo! ¡Me aburro! ¿Por qué? ¿Dónde están todos tus amigos? Piensa, hijo. El trabajo es la propia recompensa. ¡Frank! ¡Oye, Frank! ¡Mira qué he encontrado! ¿Quieres jugar? Tú no vas al colegio, pero yo sí. Ahora Sam había perdido a Frank. Ningún montón de monedas podría alejarlo de su soledad. Sam no podía comprar risas, diversión ni felicidad. ¡Adiós, Frank! ¡Adiós! Hola, Frank. ¿Quieres jugar? Tengo deberes. ¡Los haremos juntos! ¿Por qué? ¿No tienes que contar monedas...? Sam había aprendido la lección Supo que el dinero no lo es todo Hay más cosas en la vida Hijo Papá, voy a volver al colegio No te preocupes Llevo el dinero justo para pagar las tasas de la matrícula Por favor, guarda tú esto, papá Tenía razón, el trabajo es la recompensa Ahora me doy cuenta Hijo mío ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡Frank! ¡Hola, Frank! Lo siento, Frank. Lo siento mucho. He sido malo, maleducado e inútil. Pues sí, ha sido malo, maleducado e inútil. Es que es tan divertido jugar contigo y estudiar contigo Y correr detrás de los pájaros y comer con mi padre Eso es mejor que convertir las cosas en plata y contar monedas ¿Me perdonas? Solo si llegas al colegio antes que yo ¡Eso no es justo! ¡Vamos, tortuga! Y Frank y Sam volvieron a ser amigos